Ecos del pasado Y nos situamos en Tarragona En una casa, en una vivienda En donde suceden hechos Extraños, una auténtica Pesadilla Muchos estaban convencidos De la autenticidad del fenómeno De la autenticidad De ese supuesto caso De Poltergeist Sobre este caso hablamos en los ecos del pasado con Laura Falcolara, la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas. Buenas noches. Oye, antes de profundizar en este episodio impactante, si quiero hablar contigo, en nombre de todos, de todo el equipo y de todos los oyentes, en darte las gracias, porque formas parte de una familia que, bueno, se ha descubierto, el LGM nos lo ha dicho, las audiencias, que es enorme, gigantesca, que somos... Muchos aquí, y te agradecemos ahí muchísimo que estés con nosotros todos los domingos. pues no, yo creo que aquí hay que agradecer todo eso a los oyentes, a los que están ahí al otro lado, a los que nos acompañan noche tras noche y consiguen pues que las audiencias sean las que son. Y yo creo que sin ellos, pues ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros estaríamos ahora aquí, o sea, que gracias a ellos. Seguramente todo es, eh, todo se da, se recibe, todo es necesario para que funcione un engranaje como esta rosa, ¿no? Efectivamente, yo creo que todos los programas y todas las grandes familias funcionan cuando todas las piezas engranan bien y hay gente dispuesta también pues desde fuera a escucharnos y a compartir con nosotros estas noches. Lo que sí que no funcionaba nada bien eran las cosas en una casa de Tarragona, ¿no? Pues sí, la noticia saltó incluso a los medios de comunicación, cosa que nos deja de sorprender que un diario como en este caso fue el diario ABC recoja una noticia de este tipo de perfil. Fue el 25 de noviembre de 1991, cuando el diario ABC recoge la siguiente noticia. Dice que unos ancianos de Tarragona sufren su casa una pesadilla como en la película Poltergeist. Y ahí empieza un relato eh, en parte... Que podríamos a día de hoy pues, compartir en parte cosas que a mí me sorprenden y que no sé realmente qué valor darles. Pero en cualquier caso, yo creo que el caso es interesante de comentar. Un caso en el cual incluso debido al alarmante de algunos eh, ruidos, de algunos movimientos, tuvieron que intervenir agentes de la policía porque básicamente lo que describen los testigos, la pareja de ancianos que vivían al domicilio, pero todo el entorno de la vivienda, es en movimientos de objetos, todo, todo muy violento, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que, aunque, bueno, como todos estos casos empieza poco a poco, llegó un momento en que se avisó a varios parapsicólogos, entre, entre ellos, por ejemplo, a Raimond Gaibar, eh, porque habían, pues lo que dices tú, desplazamiento de muebles, objetos que salían volando, vasos que se autoinmolaban, por decirlo de alguna manera... Eh, bueno, todo tipo de fenómenos típicos de lo que llamaríamos un poltergeist. También aquí, como siempre estamos, por lo menos yo en mi caso, siempre tengo esa duda de qué ocasiona un poltergeist. ¿no? Como todos sabemos, la palabra poltergeist significa en su origen duende travieso. Sin embargo, eh, está demostrado que más del 80% de los poltergeist son ocasionados no por fenómenos paranormales, es decir, no por entes, sino por personas en estados de angustia o en estados alterados de conciencia. Habría que ver en este caso que fue realmente lo que provocó todos estos fenómenos que ahora comentaremos. Según algunos investigadores en ese caso y según público publicó la presa, entonces, una palabra muy difícil de entender. ¿Qué significa? Porque es una de las explicaciones que se dio al fenómeno que era una telebuvia. ¿Qué es eso? Bueno, la telebuvia no deja de ser influir en la mente de otra persona a distancia. A mí, sinceramente, creo que a día de hoy eso es un poco ciencia ficción. Es decir, yo no, no niego que pueda haber personas con la capacidad, como se decía, por ejemplo, en su momento, en la época de la Guerra Fría, se decía que Yuri Geller tenía la capacidad de influir mentalmente sobre otros y por eso se le encerró en la habitación a lado de Gorbachev, para intentar que eh, la negociación en aquel momento de, la, de aquel momento aquel histórico fuera a favor de Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que decir que alguien tiene la capacidad de influir mentalmente sobre otra persona son palabras mayores. Y a mí, eh, que un caso de un supuesto poltergeist se achaque a un caso de Teleguria, es decir, de que alguien desde fuera, desde el exterior, desde otro país incluso, intenta afectar negativamente, echar una especie como de maldición o de mal de ojo sobre una familia o sobre una persona... Creo eh, que es mucho decir. O sea, yo no, no digo que sea imposible, probablemente, a ver los ailos, como se suele decir con las meigas, pero eh, de ahí a poderlo firmar con tanta facilidad e incluso publicarlo en un medio de comunicación me parece un poco un desatino, para la época y para el momento. Y la verdad es que parece difícil saber o justificar o razonar porque un fenómeno de estas características es capaz de provocar en una casa de Tarragona, como se provocó en este caso apagones de, de luces, se pusieron en marcha algunos aparatos electrónicos. Parece que esa influencia es muy difícil no conseguir de otra forma. A ver, según comenta la noticia de la época, pues ocurría, como dices, de todo desde bombillas que se encendían y se apagaban, portazos, aparatos que se estropeaban o que se ponían a funcionar solos, eh, muebles y objetos que se desplazaban por su propio libre albedrío. Eh, lo que ocurre que eh, según Raymond Gaibar, lo que ocurría aquí aparte del tema de la telebulia, eh, lo que decía es que había alguna especie de persona externa que intentaba afectar negativamente a este matrimonio y que eh, en cierta forma actuaba como un vampiro energético un vampiro psíquico, otro de esos términos famosos que suele decir, que tampoco digo que no existan, yo creo que hay personas realmente que tienen la capacidad cuando te estás al lado de ellas de agotarte psicológica y físicamente pero de ahí a decir que a distancia puedan influir y puedan provocar un poltro, que es una casa me parece palabras mayores, en cualquier caso, la teoría de esa época se remitía a eso porque decían que además psicológicamente este matrimonio estaba realmente muy mal ambos por toda la fenomenología que estaba pasando. Repito, yo no creo que estuvieran una telebulia, sino porque la propia fenomenología evidentemente les gasta a cualquiera. Imagínate vivir en un sitio donde no paran de ocurrir cosas de este estilo un sitio que era la casa de la familia Martí, con unas víctimas, que son ellos especialmente? Y víctimas de un suceso al que no le querían dar publicidad de ¿eh? ninguna, que esto dice mucho a favor de ellos. No, efectivamente, era una pareja de ancianos, lo que querían es que aquello parara, no querían eh, que su nombre saliera a la luz pública, aunque sí que saliera pública al final del apellido, que de los señores Martín, es más, incluso una noche en... Los fenómenos fueron de tal calibre que pidieron los mismos parapsicólogos pidieron ayuda a los vecinos para dejar que los señores pudieran dormir al menos una noche en algún sitio. Eh, evidentemente la reacción del vecindario no siempre es la que esperamos, normalmente la gente o por miedo, o por creen estar desprecia este tipo de fenomenología y es la respuesta que se encontraron como era de esperar supongo en este caso eh, en cualquier caso es cierto que, que bueno que los dos psicólogos los dos psicólogos que estuvieron ahí también por ejemplo Francisco Bilbar, Bisbal asegura que hubo momento realmente eh, de miedo momentos de búsqueda de un epicentro que no tenían claro de dónde procedía o cuál era la raíz de ese fenómeno no se llegó a averiguar realmente qué provocó eh, todo este cúmulo de fenomenología paranormal En cualquier caso, eh, para mí, si lo diciendo, la teoría de la telegulia me parece un poco, bueno, demasiado osada. Y un poco llamativo también algunas de las cosas que hicieron en la investigación eh, perra psicológica, porque a mí me ha llamado mucho la atención que utilizaron la hipnosis eh, como una herramienta de investigación. Esto por lo menos es extraño, ¿eh? Bueno, yo imagino que desde el momento en que tú piensas que la fuerza que está detrás de todo eso es la telebulia, es la fuerza, es poder mental... Tiene su lógica aplicarla a la hipnosis, porque evidentemente la persona no de forma consciente, pero eso se no será que algo está influyendo sobre él o sobre su personalidad, ¿no? Entonces, bueno, bajo ese tema sentido el derecho de la hipnosis. Pero yo es que ya me cuestiono la primera, ¿no? me cuestiono el tema de la telebulia. Yo creo, eh, esto ya además es una cosa que sí me gusta a los oyentes. Me ha llegado veces gente diciendo que, que tienen mal de ojo. A ver, eh, seamos todos un... eh, el mal de ojo no es una cosa no tan sencilla de ejecutar ni tan fácil de percibir. Quiero decir que para decir que alguien tiene mal de ojo, Eh, es bastante más complicado que no que la persona tenga una época de mala suerte. Estaría a echar un cable a mucha gente que pueda pensar que en un momento dado sufre un mal de ojo y que son, están dispuestos además a pagar fortunas porque alguien se lo quite. O sea, eso no no hay tanta gente capaz de hacer ese tipo de, de rituales y tampoco está demostrado que sean efectivos o que puedan eh, tener consecuencias. Así que eh, pongamos siempre en, en, en, en, en la nevera, por decirlo de alguna manera, ese tipo de informaciones que son muy peligrosas además para la salud mental de la gente. Lo que ocurre además es que nosotros hay... Aquí sí que queremos provocar mal de ojo en los oyentes, pero otro tipo de mal de ojo, que tenga forma de ojera y que estén con nosotros hasta ahora contigo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. lo que queremos es que, que escuchen nuestras historias y que les apasionen como a nosotros. A mí, por lo menos, me ha apasionado ver que en 1991, algún diario y diario, además, que a veces todos sabemos que es un diario más bien, pues, de derechas eh, serio y más bien, eh, digamos, eclesiástico hasta cierto punto, que, que recogiera un caso así, me parece sorprendente, me parece positivo, porque significa que la prensa, está abierta a creer que puede haber fenómenos que quizás no sean eh, medibles desde el punto de vista de la ciencia. Y, y bueno, me ha dejado sorprender pues eso, que encontrar un tipo de artículo y que valiera la pena llevarlo y recordar un caso pues que en su momento m, llegó a estar sobre, eh, sobre negro, ¿no? que se suele decir. Y además, eh, Laura, tenemos que recordar que estáis ya promocionando las últimas semanas de una ruta que va a llegar una vez pasada la Navidad. Pues sí, efectivamente. La próxima ruta, en la cual estaremos yo y Frank Contreras, es para ir a exactamente al sanatorio, bueno, a lo que era el antiguo balneario de La Balma, los endemoniados, y también visitaremos las cárceles de Matarraña. Y esto va a ser el 20, 21 y 22 de enero. Quien quiera apuntarse todavía quedan plazas, pero que no se retrasen porque se suelen llenar. Y en este caso, pues como siempre, que entren en rutasmisterio.es y que vengan con nosotros a ese recorrido más y con una historia realmente negra y apasionante rutasmisterio.es ahí pueden encontrar los oyentes los datos que necesiten sobre esta ruta y cualquiera de las otras cosas que aquí contamos y que seguiremos contando con Laura Falcolara Laura, muchas gracias de nuevo buenas noches